Un mundo bizarro, un mundo verdaderamente extraño el que podemos encontrar en este lugar, en Filipinas, ataúdes colgantes que están ahí, que se pueden ver, que están en Sagada. De este tema vamos a hablar esta noche con la profesora de historia de la Universidad de Filipinas en Diliman, con Rosa Costelo. Ros, muy buenas, profesora, ¿qué tal? Muy buenas noches, bu ¿qué bu tal? Buenas noches, Ros. Que estás en nuestro buenas país, noches. no? Eh, sí, bueno, sí. Está, está en uno de los lugares más bonitos de nuestro país, ¿eh? No has sí, elegido mal lugar, ¿eh? Sevilla sí, está sí. fenomenal. Sí, sí, es fenomenal. Hace buen tiempo ¿Y, aquí. ¿Y en, en Sagrada podemos ver eso, taudes colgantes? Sí, sí, sí. las Bueno, sí. Y yo, por ejemplo estuve ahí dos eh dos veces eh, cuando estaba haciendo la licenciatura mi carrera y la verdad es que me impresionó mucho eh este ese esa costumbre no de, de poner lo, los ataúdes eh colgantes no en los alcantelados de la montaña o en las cuevas ahí en sagada se llama sagada el hogar ¿no? que forma parte de, de una provincia que se llama la montaña o mountain province en inglés y es una es una costumbre de un, un grupo etnolingüístico eh, que se llama Cancanaes, que forma parte también de un grupo etnolingüístico más grande que se llama los Igorotes. Um sí, y ahora, o sea, los los cancanais se encuentran en, en Sagada, en esa parte de allí en el en la parte norte de ...de lo son en Filipinas. E ¿Ese lugar de esos ataúdes... Eh, ...nos hace pensar en un lugar oscuro... ...siniestro, feo... ...o sin embargo, ese bonito... ...en ese entorno, en ese contexto... ...la existencia de esos ataúdes? Oscuro, no, no, oscuro no... ...o sea, es como... Eh, ...cuando estás allí... Eh, ...te vas a sentir que... ...la vida... ...hay una convivencia, ¿no?... ...digamos, de la vida y de la muerte... Uh -huh. ...o sea es es la imagen que que que vais a ver allí pero una imagen oscura no no no es no es Sí. Claro, Para los occidentales, si llegas allí, claro, ves esos ataúdes colgantes y te claro. muchísimo la atención, primero porque no, no tenemos esos conocimientos ni esas claro. tradiciones culturales y entonces pues choca. Sí. Pero ¿cuál es el origen, Ross? ¿Por qué este grupo étnico eh, en su momento decidieron? Porque eso tendrá mucha dificultad también, ¿no? ¿Por sí, qué decidieron sí, sí. hacer esta tradición de colgar? los ataúdes con, con sus familiares en, en esos riscos de la montaña. Vale, eh, primero quizá tenemos que eh, tenemos que hablar eh, primero sobre la historia ¿no? de esta parte de, uh -huh. de esa parte del, de Filipinas ahí en la parte montañosa de la provincia de de la montaña de Mountain Province, es un lugar Que ...donde los españoles no lograron dominar completamente porque uh -huh. era una, es una zona montañosa... ...así que el catolicismo no fue introducido ni planteado muy bien a los indígenas... ...así que eh, los indígenas debían conservar, mantener sus ritos, sus costumbres, sus creencias porque claro no fue introducido el el catolicismo entonces el eh, esa costumbre ¿no? de poner los ataúdes colgantes tiene algo refleja no refleja las creencias precoloniales de de los cancanais, de los egorotes ahí y sobre la práctica funeraria no eh pues Hay hay había o hay muchos muchos antropólogos ya que intentaron a, a explicar o ¿no? a estudiar esa esa costumbre y quizá podemos eh ofrecer, podemos dar dos razones, no, primero, o sea, tiene algo que ver claro con las creencias de la vida o muerte de los cancanaes ¿no? De los indígenas allí. Para ellos, uh, cuanto más alto, ¿no? Los ataúdes o uh, el cuerpo, ¿no? de, de, de la muerte, será más fácil llegar al cielo. Mm. Es, esa es, la, sí, esa es la, la idea. Porque tienen allí hay una visión bastante luminosa de la muerte, ¿no? Eh, la sí. traición no hace como aquí que sea una cosa oscura no. que sea al final de un camino, sino que es no, no. Eh, una parte eh, de una ese camino, Una parte, ¿no? sí, sí, una parte de un camino, o sea, que forma parte de un camino largo, ¿no? del individuo, o sea, que que el camino no termina aquí, no termina En la muerte no así empieza más otro otro camino no eh, por eso también es muy interesante porque eh, cuando hacían los eh, las eh, prácticas funerarias no los eh, las, los familiares por ejemplo vestían eh, el muerto no con mantas que reflejaban o que representaban eh, la identidad no de, de la persona que ha muerto también intentaron a poner también cosas o propiedades de esta de objetos. persona, de objetos, so, sí, para para el siguiente camino no de, de la persona que ha muerto. Parece sí. que el objetivo de todo esto es algo así como facilitar la ascensión de la persona, el que ha fallido sí. del alma del difunto al cielo, ¿no? Eso sí, sí, sí, sí prácticamente eso, ¿no? O sea, es una forma para ayudar, ¿no? ayudar a la persona que ha muerto al llegar más fácil, fácilmente al cielo y, y que nadie se equivoque y Sagada es un lugar precioso eh, sí sí sí es muy es muy bonito, es muy precioso eh sí la naturaleza, las las montañas, las cuevas, las eh los eh también se llama allí hay uh, se llama mountain uh, los terraces las terrazas de de um, donde donde plan, eh, plantean, ¿no? Los indígenas de arroz, es, plantan es un, sí. Sí, plantan, sí. Así, y, y esta tradición no solamente se da en en Filipinas, creo que también en China y en otros sí, países en también se Tenecia, hace. sí, sí, sí, también, sí, así que no, sí, no no es No es único, digamos, no a, a Filipinas también, hay, hay partes allí en Asia que... Claro, es que hay toda una ritualidad muy importante y muy interesante en Filipinas sobre la muerte. ¿Cómo es esa creencia allí? Pues yo, eh, por, por ejemplo, allí en Filipinas, eh, noso nosotros, eh, por ejemplo, si una persona muere, ¿no?, Eh, las familias y las familias prácticamente hacen días y días de festejos no solo para uh -huh. celebrar la sí, no solo para celebrar la vida de la, de la persona que ha muerto, sino también para eh, es, es, un, es un acto social, ¿no? eh, para compartir las, ¿no? las creencias, habrá hay hay ah uh, de velatorio aquí en España suelen tener solo un, una noche o solo un día ¿no? pero ahí en Filipinas es días, son días de días de la o sea que son son actos más de alegría que de tristeza sí, no, eso sí, eso sí hay, uh -huh. y de hecho sí de hecho ahí en por ejemplo los cancanés ahí en Salada eh tienen muchísimos fritos eh, para Eh, que tiene algo que ver con o saritos de, de, de muerte, ¿no? Por ejemplo, estos hacían festejos, ¿no? Eh, eh, y. ¿Y hacen música? Pues, ¿Qué tipo de ritos? Música es? De, de épicos, cantaban, de ep, eh, épicos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, cantaban, eh, recordaban la, la vida, ¿no? De la persona que ha muerto. es Sí, prácticamente es una forma de, de celebrar, no de acordar, de recordar la, la vida. No solo la vida individual de la persona que ha muerto, sino también la vida de la comunidad. ¿no? Uh -huh. o sea, Rose, sí. Digo que Ross Costello es profesora de historia de la Universidad de Filipinas en Diliman, que ha estado esta noche en el mundo bizarro en La Rosa de los Vientos. Eh, Ross, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias.